Mi nombre es Nancy Barreiro, soy trabajadora social de salud pública, soy eh, profesional en trabajo social eh, full time. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, la carrera de asistente social y de salud pública en el año 1988. Comencé a estudiar y me recibí en diciembre de 1991. Eh, algunos años después pude hacer la licenciatura de excepción. Y desde hace muchos años que trabajo en salud pública, en, primero estuve en diferentes centros de salud, mis primeros años de profesión. Estuve muchos años en el Hospital Lucio Molas, en servicio social, 11 años aproximadamente, y en centro sanitario ex asistencia pública que fue mi lugar de origen, lugar al cual volví hace tres años, ya va a ser tres años. Y me presento así porque eh, en el inicio y durante este tiempo, este año y meses de pandemia, me he sentido este, muy afortunada En cuanto a las posibilidades que yo he tenido en mi vida, tanto educativas como eh, las experiencias laborales, la posibilidad de haberme formado en la universidad pública, en la Universidad de la Plata y luego este en una licenciatura también en la universidad pública y haber cursado, recuerdo en aquellos años este en donde ya había regresado la democracia, eh, en La Plata haber cursado eh, materias y una materia como epidemiología que, que, que, que me gustaba muchísimo y que teníamos un profesor que era un director de epidemiología este, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Eh, que en aquel momento el gobernador era Cafiero, eh, y eso me ha dado eh, muchas posibilidades y muchos recursos para afrontar y para posicionarme desde mi trabajo y desde mi vida personal este, en un lugar fuerte y, y seguro de cómo transitar esta pandemia, que si bien este yo podía ver en los libros de epidemiología y en los conceptos y en y, y uno puede leer eh, eh, me he sentido muy afortunada de tener esa posibilidad de, de partir desde ahí no muchasas veces me resulta difícil emitir una opinión Acerca de cómo estamos, eh, el clima que vivimos dentro de, de, del trabajo, si estamos contenidos. Eh, siento, tengo muchas emociones como las tenemos todos los trabajadores de salud. Según el nivel de complejidad las cosas son diferentes además. Refle trato de reflexionar de, de bueno en situaciones como las que vivimos de altos niveles de estrés. Eh, es muy difícil también muchas veces mantenerse en eje y, y contener al que está al lado y ayudar, pero es, el esfuerzo es permanente para que así sea. Y también entiendo que todo depende del lugar donde nos paramos, de la mirada que tenemos. Todo depende de nuestra ideología y en ese punto no se puede generalizar. Este, pero la gran mayoría de los compañeros, de las compañeras de trabajo nos sostenemos. Entendemos que es fundamental contenernos, entendemos que es fundamental el compañerismo, el buen trato, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y esto es hacia adentro del equipo de salud y hacia afuera o sea, lo que nos pasa en los pequeños grupos es lo que pasa en, el, en la sociedad también este, a esta altura sabemos que la violencia, la concentración del poder eh, el narcisismo, el individualismo, los intereses egoístas eh, nos conducen a un lugar muy oscuro y enfermo y ahí no hay salida Eh, pero en cuanto a eso entiendo yo como como la mala información también o, o las situaciones que vemos a veces en los medios de comunicación o, o de algunas este, personas, que lo voy a decir así, de la derecha, este eh, eso no colabora, eso nos hace mal a todos y a todas y bueno así, Es, es lo que debemos evitar y ahí es donde tenemos que sentarnos a reflexionar y a buscar este, la alternativa. Vivimos muchas situaciones de angustia, este pero también muchas situaciones que nos emocionan y que nos generan mucha satisfacción, como por ejemplo este, eh, hoy y en este tiempo... Eh, la cantidad de posibilidades de, de personas vacunadas contra el COVID eso nos genera mucha emoción y mucha esperanza, que eso este y muchas expectativas y esto no es solo emocional, sino que tenemos que verlo como que los países que han logrado una inmunización están pudiendo eh, comenzar a salir adelante y, y a, a, bueno ya a renacer no como como eh, con la posibilidad de, de haber vivido esto como un cambio y un aprendizaje y, y volver a, a al trabajo y volver a, a, a los encuentros y a los vínculos que no deben romperse nunca sino que hay que buscar otras formas de vincularse este es, bueno, han vuelto a otros países están volviendo a, a, a sacarse la mascarilla el, o, o el tapaboca o el cubrebocas nasal eh, y nasal esto, esto nos tiene como que a todos este hacer pensar a todos y todas en las posibilidades y en salir adelante que creo que es lo que pasa y que hay una minoría que es la que este se esfuerza en romper esto, pero no se puede. Por supuesto que desde la minoría no se va a poder. En cuanto al salario, las mejoras salariales, yo este nada, en eso puedo decir nada más que El salario es eh, si aumentó fue por los aumentos que han sido para todos los trabajadores y trabajadoras y, y nosotras y nosotros trabajadores de salud este recibimos el año pasado esa asignación ese estímulo que Decretó de necesidad de urgencia el presidente Alberto Fernández, que era de 20.000 pesos en cuatro cuotas, de 5.000 pesos sería, eh, que no recuerdo exactamente en este momento si le agregaron un mes más, no me acuerdo si fueron cuatro y después agregaron un mes más, la verdad es que no sé por qué se me viene eso a la cabeza, capaz que sí o capaz que no. Y este año, en abril, creo que fue que anunció que iba a establecer otro estímulo por una suma de 6.500 pesos mensuales durante tres meses, que en principio, este hasta la semana pasada, yo por ejemplo no, no escuché que alguien lo haya cobrado y yo tampoco, que supongo que se estará por asignar en este tiempo, eh, y bueno, nada, eso en mi caso, este yo eh, por supuesto estoy, es lo que puedo dar, y hasta donde puedo dar, este con el ingreso que tuve siempre, digamos, como empleada, y, y nada, por supuesto que pongo todo a disposición, teléfono, mi auto, en la medida que puedo siempre, ¿no? Mis horas extras. Eh, pero bueno, sí, hay personal que seguramente se ha visto incrementado por guardias y demás, que no, no es mi caso. Yo confío en que estamos construyendo entre todes eh, instituciones más sanas, más solidarias, más amables hacia adentro, hacia afuera, que, que estamos construyendo un cambio y confío mucho en las mujeres, en la fuerza de las mujeres y en la cantidad de mujeres que somos este trabajadoras de salud y la cantidad de mujeres que que están eh, trabajando en nuestros lugares. Confío en esa en esa fuerza y en esa transformación que se viene dando desde hace muchos años, ¿no? Desde el feminismo, desde el, esas bases feministas que cada que día a día crecen y son comprendidas y son este inevitables de de detener. Es un año inevitablemente difícil y do doloroso que nos exige continuidad que nos ha exigido este también detención o pausa en muchas cosas y al mismo tiempo transformación una transformación como un proceso no necesario para para que todo es para poder colocar todo a, a disposición de la de la igualdad y, y de la subsistencia y de proteger la vida. este es, es esto lo que importa, ¿no? Siempre que el camino sea comunitario, esta es la gran lección que nos impone la naturaleza. Eh, y espero que estemos aprendiendo, que ya habremos aprendido esta lección.